Estamos en las 11 y 18 y vamos a tomar contacto con la fémina, con ella, con María Jesús de Deliauto. ¿Cómo estás María Jesús? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, la verdad que muy bien y preocupados por lo que se comenta. A ver, contanos de qué se trata esto. Sí, más que nada el motivo de mi llamada principalmente era para decirle a la gente... Hay, están 10 personas, es más, han venido la semana pasada y estas, nos están cayendo a la agencia, gente que han, eh, de otro lado, que ni siquiera son de una agencia, y realmente han estafado a varias personas. Dicen que son de Chevrolet, vienen de otro lado, entregan una especie de facturas truchas, papeles truchos, y la verdad que hay que alertar, alertar mucho a la gente, porque hay más de 10 personas que han sido damnificadas con esto. Ajá. Es importante, le digo a toda la gente que escuche, cuando le dicen que le prometen varias cosas, cuando lo ven todo medio raro, siempre, sea Chevrolet, sea Ah acérquense a una agencia oficial, es muy importante, porque después vienen los problemas, hay gente que viene y desaparece, mientras lo hagan en una agencia oficial se van a quedar tranquilos, pero por favor, eh, sabemos que esa gente que tiene entrevistas con estas personas a las 2 de la tarde... Eh, los nombres de las personas son Ricardo y Estefanía. Vamos a dar solo los nombres. Eh, esto ya se va, se ha mandado toda la documentación y demás. No pertenecen a ninguna agencia, ni de Saladillo, ni de la zona. Y dicen que son de... de. Así que, por favor, le, eh, tengan mucho cuidado. Cualquier duda, consulta, nos llaman, se comunican con nosotros o se acercan a la agencia. Uh -huh. Es importante porque ya llevaron señas y dinero de otras personas. Claro. Entonces es importante siempre con agencias oficiales, por favor. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo chequeamos de que sea alguien de una agencia oficial, María Jesús? Primero que, primero y principal, eh, ¿qué sucede con Chirolete? Nosotros eh, somos como agencias, ya tenemos una cierta zona. Como nosotros no podemos ir a vender a Buenos Aires porque hay otra agencia oficial de Buenos Aires, como no podemos ir a Lobos porque hay otra agencia oficial de Lobos, de Chevrolet. No puede venir ninguna persona a vender acá, habiendo una agencia oficial acá, ¿se entiende? Claro. Por ahí pueden vender, eh, venir a vender otras cosas que no hay por ahí agencia oficial, pero primero eso. Si viene alguien de Chevrolet otra agencia, no es una agencia oficial. Claro. Eso primero. Y tienen que tener cuidado, porque también la documentación que le dan, los folletos, los recibos, nuestras tarjetas dicen Chevrolet, Delia, concesionario oficial de Chevrolet... Busquenla en internet. Si le dicen no pertenecemos acá a la empresa, búsquenla en internet. Fíjense si existe, dónde está ubicada. No firmen nada y sobre todo no paguen nada sin consultar primero. Uh -huh. Bueno, y así para hacer una consulta rápida. Si de, por, por vienen eh, me encuentro con alguien me quiere vender algo quiero saber si si tiene que ver con ustedes. hay algún número para llamar. Que se comuniquen con nosotros eh, al número de la radio, que es eh, nuestro teléfono al que recibimos las llamadas de la radio, que es 023-4740, 44, 44 023-4740, 023-44, 1540-7740. Ahí está, fácil, 1540-7740, sí. buenísimo. Sí, bueno, ya, ya que estamos, lo he hecho a decir, si tenemos un segundito más sí, puede ser. Sí, claro, sí. Bueno que hasta hoy y la semana que viene ya está terminando la promoción, ¿te acordás que le comentábamos a la gente que tenemos para el clásico el Celta y para el ágil todo el primer año una cuota fija que no aumenta, aumenta el valor de, del auto? Eso claro. es fundamental, lo que yo siempre digo, como está la situación del país a vos venís, te acercás, te informás bien, te asesoramos y ves los autos personalmente, y ves cuál más o menos te gusta, tenemos para todas las personas, para todo tipo de bolsillo, cuotas accesibles desde 500 pesos, así que la verdad que son imperdibles. También eh, eh, por ahí se toma el usado, tenemos millones de posibilidades, y también para la persona que por ahí no tiene un auto, empezar otra financiación diferente, también para la gente que tiene un S10, claro. quiere cambiar la polvo, también hay para todo tipo, y hoy en día... Es la venta que más sale, la venta en cuotas, sin intereses. Y la verdad es que realmente vale la pena porque estamos entregando todos los vehículos hasta ahora, casi todos, dentro del primer año. Buenísimo. Bueno, así que nos comunicamos. Como me decías, al 02344 1540 7740. Que manden la palabra del IA al 02344 1540 7740. Y que se informen porque la verdad que está bueno. La financiación es son muy buenas, no tiene interés te repito y es son imperdibles la verdad que te tenés que dar la oportunidad la gente se tiene que dar la oportunidad de poder acceder al cero que hoy en día es mucho más fácil de lo que creen y más fácil que estar pagando un usado claro aparte si no pediste un promotor al cero dos tres cuatro cuatro estamos hablando de Chevrolet, si no lo pediste ahí es trucho, no no no sí sí que lo hagan con nosotros con la agencia de Delia, de acá de Saladillo, de última, en el peor de los casos, vienen, se acercan a la agencia, nos consultan acá personalmente, nosotros vamos a tratar de asesorarlo, pero lo importante es que nosotros estamos acá, somos de acá de Saladillo, y siempre traten de hacerlo, ya sea Forche, lo leo, lo bien, en agencias oficiales. Perfecto. Perfecto. 02344 setenta 40 77 40. ¿Nos atendés vos y llamamos ahí, María Jesús? Sí, favor. Y yo también los voy a recibir o los voy a ir a visitar Porque también está vamos vila. a visitarlos a, lo, a los domicilios Así que le vamos a informar un poquito Que seguramente vamos a encontrar algo para acá tipo de necesidad Porque lo, tenemos un montón de oyentes que te quieren conocer, ¿eh? Ay, bueno, que se den una <risa> vuelta por acá o vamos y le contamos, sí Ahí está, María Jesús, te mandamos un beso enorme Y gracias por alertarnos, Un beso eh. enorme, saludos a todos, que sigan bien Hasta luego Vez. Hasta ahí estábamos con María Jesús de Deli Auto Tenemos unos cuantos acá que quieren conocerla A María Jesús de Deli Auto Escribile 02344 15 40 77 40 Quien te dice, te quedas con un Chevrolet Mientras tanto llegan Moura más Sergi Aquí en la 106, esto se llama Romántico y es un estreno Claro, vale